Tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. No te has dado cuenta, reina de Inglaterra. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Y volvemos a comunicarnos con nuestro móvil, esta vez sin tanto preámbulo. Maximiliano Romero desde Ciudad Cultural Conex. Aquino. ¿Cómo anda? Acá bien, ¿eh? bien, sigue ese espíritu y ese ánimo lento. Para armar y para comenzar con la velada rockera. Pero dígame que por, por lo menos que ya está adentro. Sí, sí, sí. Estoy adentro. Bien. Estoy bien. adentro. Sí, Quizás sí, tenga sí, que sí, ver sí. con que se trata de una banda de La Plata, vio que es una ciudad ya, digamos, del interior. Entonces tienen un ritmo un poquito más pausado que el ritmo loco de la capital federal. Y además imagínense si llegaban a la mitad de la autopista y se olvidaban el pasaporte, tenían que ir a buscarlo de vuelta. Es, sí, es, es, es todo un tramo. Es todo un trámite, es verdad. Bueno, el panorama ahora me imagino con mucha más gente. Sí, mucha más gente. También este, las botellas de vidrio han sido reemplazadas por este, vasos gigantes de plástico, Ajá. pero se sigue manteniendo el, el mismo líquido. Uh -huh. Y esto se va. Los precios de, de, de la tienda de ahí de la ciudad cultural Conex siguen tan elevados como hace un par de semanas. Mire, yo eh, no tuve el, el placer de adquirir uno de los vasos, pero ya veo el diseño de la silla. Que no, no, yo me refiero a la tienda, no al, no al bar, sino a la tienda. Veo que al lado del bar hay una tienda que ah, sí, pero, vende pero está libros. Cerrada, ¿eh? Ah, está cerrada. Está cerrada, sí sí, sí, sí. Entonces quizás esté mucho más barato que la última vez que pasé por ahí. O, hola, hola. Sí, nada, aquí, eh, Romero, nada, nada. Que, que seguramente hayan cerrado este, para este, bajar los precios el lunes a primera hora. Ah, puede ser. Uh -huh. El escenario, le dice? el escenario Romero, ¿dónde está ubicado? ¿Sobre la calle Sarmiento? Eh, el escenario está ubicado, eh, si no me equivoco, es el salón E. Ah, ese, ese, ah el no es ese espacio cubierto. Exactamente. Ah, no ah. es en el playón, ahí en el escenario de espaldas a la calle Sarmiento. Exactamente, exactamente. Exactamente, ¿qué? ¿cuál de las dos? Uno le dijo, yo le pregunto si... Mire, ese... justo, justo lo que le estaba por, por pedir en dos segundos es si de alguna manera se podría subir el volumen que hay en ah, este Ahora le, le pedimos a Vera Janetti, nuestra pedadora, que le suba el retorno porque... Ahí está. Bueno, que, a ver, aquí uno el... le preguntaba si era un espacio cubierto y yo le preguntaba si en realidad no era el escenario que da de espaldas a la calle Sarmiento en el playón descubierto. Esto no, esto es, es un espacio cubierto. Es un espacio donde, cubierto. Exactamente. Uh -huh. Donde va a estar tocando la banda. Ahora estamos eh, aquí en, el, eh, en la entrada, digamos. Ahí donde está el, la escalinata puentecillo, digamos. Sí. Acá en la entrada. Y... Ah, ¿es arriba? No, no, no, no, no. Ah. A ver, yo le estoy diciendo que estoy ubicado en ese, en ese.. A ver, en esta especie de living sí. al aire libre, uh -huh. donde está toda la muchachada loca sentada y. Y tomando tranquilamente Y el recital va a ser al fondo Exactamente Ah, está bien, ya me ubiqué, discúlpeme eh, que lo haya mareado Y me mareé yo también en el camino Bueno Romero, ¿qué, qué nos sí. consiguió? Mire, eh, conseguí Nosotros señora... le habíamos pedido, por favor, le habíamos pedido que este, se contactara con la persona más joven que encontrara en, en la ciudad cultural Conex. Exactamente. La persona más joven que encontró en el salto cultural Conex se niega a hablar y está muy muy ocupada pateando una pelota hace más o menos media hora, completamente enfurecida. Ah. Es un muchachito de unos 5 o 6 años que eh, no quiere cruzar palabra con nadie. Mire usted cómo ah. vienen los niños ahora, ¿vio? de díscolos. Y bueno, agarran una pelota de fútbol y ustedes saben cómo son. Sí, mucho uh -huh. más interesante que salir por radio. Exactamente, por la sí. Bueno, sí. pero nosotros le íbamos a hacer la pregunta típica de cuál es tu sueño y él debía contestar, mi sueño es jugar un mundial y mi segundo sueño es ganar un mundial. Sí, sí, pero lamentablemente no se pudo. No bueno, se pudo. Qué este, de todas maneras estamos hablando. Él se lo perdió. Se lo perdió a él, seguramente, uh -huh. seguramente, que él le aguardaba un futuro lleno de éxitos, sí. futbolísticos y tanto periodísticos, ¿no? Por salir en la radio. Claro. Pero a falta de niños peloteros, buenos son las Mariluces, porque estamos ahora con Marilu, 27 años. ¿De cuánto? Que 17. Ajá. Así que ya le comunico. Bueno, buenas, buenas noches, ¿me escucha señorita Hola. Marilu? Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. bien. Bueno, a todos nos va bien entonces en esta noche de viernes, eh, en la que usted ya está recreándose. Estoy preparándome Exactamente, habla con Francisco Aquino aquí y con Leonardo Acevedo allá ¿Qué tal Marilu, cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien Marilú, ¿de dónde sos? Soy de Vicente López De Vicente López, ¿y cómo llegaste a El Matón Policía Motorizado? Que es una banda del extremo opuesto al lugar de donde vivís vos Sí, de la plata Claro este, Llegué a través del El MySpace este, y a través de conocidos que, que la conocían Te lo recomendaron, digamos Sí. ¿Hace cuánto más o menos? Y eh, a fines mediados del año pasado. Ajá. ¿Y cuál fue el argumento que usaron para este, convencerte de que debías escuchar o que debías ingresar al MySpace de El Matón Policía Motorizado? ¿Qué y, dijeron? En realidad me dijeron, te va a gustar. Nada más o que sea, eso. O sea, claro, que, uh -huh. que era como muy volador. Ajá. Y, y eso, además yo siempre me pongo a, a navegar MySpace uh -huh. y, y a conocer bandas por ahí. ¿Esa es, esa es la manera de que vos tenés de ponerte en contacto con la música, básicamente? Sí, con bandas por ahí más nuevas o, o no súper uh -huh. masivas. Y, y en, est en este caso, que es este el de Elmatov, te lo recomendaron. ¿Y qué otro caso...? Este, podés este, decirnos de una banda que vos has, vos has conocido por tu propia iniciativa Digamos que vos hayas buscado así a través de MySpace Y dijiste, ah, mira esta banda, la que, la que encontré Y por ejemplo, Onda Vaga Ajá. A, esa, a Onda Vaga llegaste vos por tu, propia, por tu propia, propia cuenta Sí, en realidad también por mails Que primero consideraba spam y después de tanto que me los mandaron Dije, bueno, voy Ajá. a ver qué onda Digamos que el spam funciona entonces Sí, que funciona. Gana por cansancio Sí. Mm. ¿Y qué otra más? A ver Y bueno, y después empecé a investigar ahí A partir de, de Onda Vaga Doris, que era la banda anterior De algunos de los integrantes ¿No habías eh, escuchado nombrar nunca antes a Doris? No, porque Ajá. también era, era más chica Y, y bueno no, Por ahí no iba a ese tipo de recitales O, o qué sé yo, no, no me enteraba uh -huh. Y Marilu eh, digamos, Si vos tenés que trazar un recorrido En tu vida eh, Llamemos así, una vida rockera Una vida que ya podríamos decir, a los 17 años, si vas a ver Un Viernes a la Noche, desde Vicente López hasta El Abasto, una banda como El Matón Policía Motorizado, digamos que tu cabeza se está pudriendo con el rock. Pero, ve, sí, digamos, ¿desde, sí, cuándo, sí. Se, ¿desde cuándo se viene pudriendo con el rock? ¿Hace cuántos años escuchás música? ¿Y qué, qué, qué, no, no sé si decirte el primer disco que compraste, porque a lo mejor ya ni siquiera compras discos, pero bueno, ¿qué, de, cuál, ¿cuál sería tu eh, génesis rockera? Claro, bueno, en realidad empecé desde hace bastante por porque tengo un hermano 13 años mayor que yo Epa, este claro un hermano de 30. un claro a ah, un pendejo como, sí, nosotros. como nosotros sí y digamos que bueno siempre eh, escuchando en mi casa rock porque también vivía hasta los muchos años en mi casa hasta como hace dos años vivía en mi casa Ajá. este entonces y bueno empecé con los Beatles en realidad que también le gustaba a mi mamá y escuchaban y después también pasé por el punk y, y bueno por el punk qué, qué bandas ramones pistols o cadena Pistol. perpetua ah. pistols clash sí. un poco ajá. y de acá y de acá no de acá no bueno mejor no sí. <risa> bueno mariluz eh, ¿los, los viste antes a él mató a un policía motorizado si sí, los vi dos veces ajá en qué lugar en la Trastienda y en Niceto. Ajá. ¿Y cuál fue el, el, el mejor de los dos, digamos? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el, el mejor lugar para ver a El Mató? Y ahí, o sea, la Trastienda está muy bueno, uh -huh. este, los vi de muy cerca, digamos, y pero en Niceto sonaron mejor, me parece. Uh -huh. se, ¿Y se genera algo distinto, no? En Niceto, en un, lugar, en un lugar un poco más chico que la Trastienda, quizás. Claro, sí, es como que se escucha mejor, eh, más, sí. A las bandas que, que acompañan en esta fecha a El Matón Policía Motorizado, que son un y atrás hay truenos, ¿las conoces también? ¿Las, ¿Las estuviste escuchando antes? No, esas no. O sea, escuché por nombre pero no las escuché. Bueno. Todavía. ¿Fuiste sola Marilu, a ver a El Matón? No, estoy con una amiga. Ah, bueno, dos chicas. Eh, sí. ¿Hacen poco las chicas? Hacemos todo, cada tanto. ¿Sí? Sí, depende las ganas del estado de ánimo pero sí ¿se sigue haciendo poco en los recitales de rock? porque nuestra experiencia es que cada vez menos pero que él mató es justamente una de las que en, en, genera en su público que, que salten que se golpeen un poco que se haga lo que se hacía en este país y en varios lados hasta hace 10 años por lo menos digamos sí, yo sí por ahora sigo siendo de la generación del po bueno, eh, está bien está bien, está bien. <risa> por lo menos yo no sé bueno Marilu, ya que este, te dedicás a, a recorrer el MySpace y, y demás este, redes sociales buscando bandas, recomendá a la gente que escucha El principio del fin y Radio Nacional Rock, recomendá sí. para cerrar esta entrevista una banda que hayas descubierto hace poco. La última banda que descubriste y que decís, esta banda la tienen que escuchar. Hacé lo que tus amigos hicieron con vos para El Matón policía motorizado, hacelo para todos nuestros oyentes. Eh, sinceramente recomendaría a Doris, pero es una banda que no está ella tocando no, ahora. No existe más. Sin embargo, claro. en, en Nacional Rock suena habitualmente. Sí. Uh -huh. ¿O una banda que esté ahora tocando? Una banda que esté tocando ahora, recomiendo los Mahatma Dandis Mahatma Dandis Sí, okay. en realidad no tiene mucho que ver con este estilo, pero bueno, a mí me gusta. ¿Y qué, qué es lo que más te llamó la atención de ellos? Eh, que son como una mezcla rara como de, de muchos instrumentos y, y tipo costurica con mezclado con voces y, y está bueno ahí está entonces ya está hecha la recomendación muchas sí. gracias Mariluz. si eh. querés elegir vamos a vamos a poner un tema de doris ahora para cerrar si querés del de último disco uh, eh... no me salte con alguno que no tengamos justamente pero bueno <risa> y tienen Puede ser mi camino. Mi camino, mi camino, está. Mi camino, sí, mi camino sí, puede ser, mi camino puede ser. Camino puede ser. Bueno. O así, que son así un estilo más Más tranqui Bueno, ahora, ahora, ahora vamos a ver, alguno de los dos seguramente vamos a compartir de, el nombre tuyo con el resto de los oyentes. escuchar la radio cada vez que puedas, nosotros también te recomendamos para que puedas conocer alguna música nueva de la que anda dando vueltas. Vale, ahora me parece genial. Por favor te pedimos, si nos podés devolver a nuestro mobilero, que, si no se perdió por ahí. Te lo devuelvo. Muchas Nada. gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Un beso grande. Maximiliano hola. Romero, Maximiliano. Hola, hola, sí, ahí lo bueno, escucho. Bien, ¿eh? ¿Bien? Sí, sí, nos ha dado un panorama este, que muchas veces eh, a nosotros nos queda lejos. No sé, por lo menos... Eh, que, eh, ¿Panorama eh, que le queda lejos porque ella era mujer o porque era joven? Eh, un poco y un poco. Exacto. Ah, perfecto, uh -huh. perfecto. Excelente trabajo el suyo, Romero, ¿eh? Ay, gracias, gracias. No, no me lo dicen porque en un principio lo reté y es mi primer móvil, ¿no? No, no, en serio, en serio. Ay, gracias. En serio, le agradecemos mucho. Lo que quiera agregar, eh, este es el momento. Bueno, justamente para agregar, este, parece que atrás hay truenos, ya se está subiendo al escenario. Por lo menos ya se escucha cierto barullo a ah, distorsión y a ah, redoblantes que están sonando. Así que me parece que es inminente el inicio del recital de estos muchachos. Bueno, ¿se va a quedar a disfrutar todo? Eh, sí, sí, sí, yo, yo creo que sí. Bueno, que sí. estaba su entrada en la puerta, ¿todo correcto? Todo correcto, todo vale. correcto. La vale. verdad que también fue este, muy grata esa atención plus que tuvieron con este, la bandejita con el postillito de caviar, las galletitas y el champán. La vale. verdad que vale. muchísimas gracias. Usted todo se lo a, merece, Romero. Gracias. Todo a nombre de Almada, díganle. <risa> perfecto, perfecto. Háganse. Acá, Maximiliano Romero desde el Centro Cultural Ciudad Conex. Eh, un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Escuchamos desde el, el archivo de canciones de Radio Nacional Rock el tema Mi Camino de Doris, banda que lamentablemente ya no está en actividad pero que tiene su continuidad en Onda Vaga. Un sonido completamente distinto, ¿es verdad? Sí.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 Ik de weer terug. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug. Ik de weer terug. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug. Ik ben Mirando el cielo, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo zo se me dan vuelta y me muero por dentro y me ens otra vez y no puedo salir. ay ay ay ay ay ay n o p u e de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. a veces pienso que o mal algunas cosas que siento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 Y entonces, ¿para qué pregunta? No. Si bien su pregunta no molesta, pensé que tenía algún... El pasaje presente de Nacho de Doris, ¿no? Sí, bueno. Una persona que no quiere venir a esta radio, por lo menos. Que no quiere venir bueno. a esta radio. Que no. se niega a venir a esta radio. Una persona que no quiere tocar en recitales gratuitos. Salvo que sean organizados por el gobierno de la ciudad. Ah. Es decir, no quiere venir a tocar este, acá al Auditorio de Radio Nacional, gratis. Pero sí iba a tocar al, a, al Bafisi o a algún otro lugar. Ah, pero es gratis cuando... No, no solo es gratis porque la gente entra gratis, sino que es gratis también. Claro, si usted, por ejemplo, le dice, venía a tocar a la Auditoria de Radio Nacional, no te vamos a poder pagar un peso porque, bueno, es la radio pública, qué sé yo, pero este, te ofrecemos el lugar este, sin que tengas que pagar absolutamente nada porque es un lugar que es tuyo, porque es la radio pública. Él dice que no. Lo bien que le está yendo a la gente de Onda Vaga uh -huh. eh, después de haber transitado largos años el camino del y rock de, under. Y de haber tocado en esta radio. Y de haber tocado en esta radio. Este, así que no les mandamos un gran saludo. No, por, para nada. Eh, y nada más. ¿Qué le voy a decir. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock F. 37, Radio Rock. Mientras en la provincia de Salta se inaugura el monumento a los chalchaleros Nosotros nos estamos yendo ya a dormir una siesta reparadora No sin antes decir algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad musical argentina Creo que romper se ha roto todo. Es Epa. tiempo justamente de lo contrario, de construir, de poner donde no hay. Ya hicimos mierda todo y llegamos a tal punto de vacío que parece que ya no hay nada. Lo que falta, creo, es recuperar la belleza. Está faltando un poco de belleza aquí. ¿Eso dice uno de los chalchaleros? No, eso dice... No, me, me diré que un chalchalero no es un Rolling Stone. Un chalchalero no es un Rolling Stone, no, y este tampoco es un Rolling Stone, es un ex redondito de ricota Pero Ajá. hay un problema, agrega. Ajá. El rock era interesante porque era el vehículo de una contracultura. Esa contracultura desapareció y el rock quedó desnudado como música dependiente de sponsors y de compañías, donde se nota que hay cada vez menos aventura. Lamento que todo intente ir hacia el lado de la industria que también está haciendo agua y no sabemos para dónde va a disparar de y... que unido al tema anterior, al tema que hablábamos recién, del rock esponsoreado, sobre todo esponsoreado por este, el gobierno de la ciudad. Exactamente, por el Estado, por distintos estados que a veces se encargan solamente de esponsorear y a veces se encargan de promover. De promover, que son, son dos, dos cosas, cosas disti completamente distintas. Son dos cosas distintas. Uh -huh. eh, el problema es que los ejecutivos de las industrias discográficas se parecen cada vez más A jugadores de fútbol o a los managers de los jugadores de fútbol uh -huh. Y esto es otra cosa, esto uh -huh. era sucio y era ruidoso Así es, quizás en los fines esté la diferencia entre sponsorear y promover Así es ¿Qué va a ser? Quien decía estas palabras era Sky Bellinson Ah, mire usted, Eduardo Eduardo Eduardo Bellinson Que acaba de sacar un disco ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quizás la respuesta al ahí vamos, de Gustavo Cerati. Un disco que dijo a Sky Belison le había parecido muy interesante. Ah, sí también, ¿eh? Uh -huh. Este programa se va a retirar con ah, sí. una, una bonita pieza de ese larga duración. No sin antes saludar a Andrea Gianetti, que se ha hecho cargo de los controles vamos, en la segunda hora. Muy bien, ¿eh? Excelente trabajo. André, este aplauso es para vos. El aplauso de... Cabo Kupinski, nuestro productor estrella que Despídase de, de, de todos sus familiares y eh, amigos Buenas noches, queridos amigos Y bueno, gracias por todo Y sobre todo a esta dupla Que es letal, queridos, letal Francisco Aquino en la conducción Leonardo Acevedo en la conducción Nos encontramos el próximo viernes a las 22 Ahora nos vamos a Territorio Caníbal Con Sky Belinson. Ojo, eh